Más allá, la psicofonía, se parece que la tecnología, la de cada momento, la de cada tiempo, es un soporte que utiliza el más allá, lo que esté en el más allá para manifestarse en el más acá. Sobre esa y muchas otras cosas hablamos esta noche aquí en Arrosos Vientos y lo hacemos con uno de los parapsicólogos más importantes del país, con Pedro Amaroso. Entre otras muchas cosas, eh, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Eh, ya nos está escuchando. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Buenas noches, Pedro. Muy buenas, Silvia. Bueno, eh, ¿qué hace una persona como tú metida en estos eh, líos? <risa> muy buena pregunta. Más creo, allá, que, ¿no? creo que es la primera vez que me. Sí, verdad que sí. Ya te digo, pero bueno, eh, la verdad es que disfrutar, porque yo siento pasión por el misterio, y ya lo sabes, nos conocemos desde hace muchos años y bien lo sabes, ¿no? Y esto me encanta, me encanta, creo que lo llevas dentro y cuando te pica ese gusanillo, pues ya es difícil salir, ¿no? Pero fíjate, Bruno, que... Yo cada día que pasa me planteo más eh, ¿cuáles, son, eh, cuáles son las realidades de, de este mundo del misterio. ¿no? Y me quedo asombrado porque a veces cuando tengo esas dudas existenciales eh, tengo respuestas verdaderamente increíbles que me hacen cada vez reforzar más mi convicción, indudablemente. Decía yo que parece Y no sé si lo has comprobado Que el más allá eh, Lo que se manifiesta en la psicofonía Se utiliza la tecnología La propia de cada momento eh, Para sí. manifestarse no Que parece que quiere emplear Lo que tenemos eh, para decir Aquí estoy yo Sí, sí, sí, es verdad Fíjate que desde tiempos de Freddy Jurgensen En el año 1959 Cuando se descubre oficialmente El, el tema psicofónico, la psicofonía pues, eh oye, ya utilizaba un aparato de bobina abierta, un US report para, para captar sus psicofonías, ¿no? Y evidentemente poco a poco la tecnología ha ido avanzando, ha ido evolucionando y con la evolución de la, de la, tecnolo de la tecnología no es que hayamos conseguido más resultados desde el punto de vista psicofónico <coughs> ni de la transcomunicación instrumental, sino que hemos depurado errores, fíjate y a veces eh, bueno pues eh, es importante saber que minimizas el error para convencerte de que lo que estás obteniendo es real, por supuesto que sí Las psicofonías, las frases que se escuchan, luego escuchamos algunas las frases son muy cortas muy rotundas da la sensación de que lo que se está manifestando en esas psicofonías está haciendo un gran uso energético, un gran recurso y tiene que ser muy directo en lo que nos dice Sí, señor. Eh, es es eh, aprovechar ese flash, aprovechar ese momento, esa pequeña abertura. Es como, fíjate uno es como si se abriese una pequeña ventanita y por ahí, ¡zas!, eh, se disparase ese momento. Con lo cual, eh, lo que dices tiene toda la lógica del mundo. Aprovechan esa carga energética eh, para poder manifestarse, no podemos olvidar una cosa y es que eh, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma ¿no? y ya lo dije yo así eh, en eh, planteé una teoría en el primer libro que yo escribí de las de las psicofonías pues ya hablaba de posiblemente ese eh, transformación, esa transformación energético sonora, donde realmente el sonido, eh, la propia energía sonora del ambiente fuera la en sí del canal de la vía por la que las eh, psicofonías pueden llegar a transmitirse Tiene una, una pregunta una, una cosa, siempre cuando se habla, cada experto le gusta una denominación para la psicofonía eh, para el nombre, eh, para el fenómeno psicofonías es eh, quizá la más popular pero algunos eh, prefieren parafonías y otros, ¿tú cuál prefieres? ¿qué, qué nombre? <risa> ¿con qué nombre te refieres a estos fenómenos? Pues mira, inteligentemente tengo que decirte eh, psicofonías, y me explico. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente todos sabemos que no son psicofonías, eh, porque no se producen por parte de la psique humana, eh, sino que son, eh, son unos conceptos que se heredaron del año 1956 con, con, con Raymond Bailes, eh, un experimento que se hizo donde a través de una persona que era medium, pues pretendía grabar un disco de, eh, a 72 revoluciones por minuto con el poder de la mente, y de ahí se el término psicofónico, ¿no? El término psicofonía. La realidad es que se trata de una parafonía, de un sonido de origen paranormal. ¿Por qué? Pues porque en los años setenta se empezó a, a, a trabajar eh, lo que era la idea de que la parapsicología conceptual que nosotros conocemos, pues tenía una pequeña vía, un pequeño 2% de, una, de un cauce trascendental. Posiblemente hoy yo ya lo denominaría de una forma distinta y sería adimensional, ¿no? Un, un, o, o por parte de los multiversos de las multidimensiones que puedan llegar a existir. Y esto evidentemente pues hace que nos reforcemos mucho la idea de que las psicofonías son realmente parafonía. Bueno, pues como eh, cada uno que lo llame como quiera, psicofonía, parafonía, lo importante es que, que esas situaciones se dan. Hoy sí. por hoy me imagino que seguirá habiendo muchísimas hipótesis, pero no se termina de tener claro de dónde vienen, pero tú que has investigado que has ido evolucionando imagino que has ido adaptando estos eh, sistemas eh, tanto informáticos como tecnológicos yo te quería preguntar eh, en esta era digital tan no sé que, que, que se intenta quitar los ruidos que se intenta limpiar muchísimo eh, antes decías que no se han conseguido más lo que yo sí quiero saber es si se si ha conseguido más nitidez en los mensajes y, y también otra pregunta importante. Cada vez más se habla del tema cuántico, de la física cuántica, de los ordenadores cuánticos. ¿Hasta qué punto piensas tú que en estos fenómenos que tú llevas tantísimos años estudiando o investigando puede haber algún cambio? Madre mía, madre mía. Ah, eh, ver, y la pregunta también puede ser... Tres partes, cuatro cuantidad? partes. <ríe> Empieza por el principio y termina después. Fíjate, eh, mira Silvia, eh, en un principio las psicofonías tenían una carga una carga importante, ¿no? Y tenemos que, que saber que evidentemente un magnetofón a 19, a 19 centímetros por segundo, que era como se grababan con los antiguos Revox, que todavía alguno tenéis que tener por ahí... Sí. Pues eh, esto era la máxima calidad en que se obtenía. Hoy en día, yo trabajo con una Tascan de R100... Pues, eh, ...por no hacer publicidad de una marca concreta, vaya... ...pero, eh, bueno, pues eh, yo estoy consiguiendo 96.000 hercios. Es decir, una calidad extraordinaria. ¿Esto qué me, qué me, qué me produce? Eh, ¿Más psicofonías? Probablemente no. Pero sí minimiza eh, los errores. Antes, con los pequeños grabadores de estos pequeñitos de cinta chiquitita... Pues, pues se cometían muchos errores, y muchas veces cuando pensamos que habías grabado una psicofonía es que resulta que era un ruido, una voz lejana que venía, era imposible detectar los ruidos, y yo no podía establecer la pauta de la transformación energético-sonora, esa teoría que yo establecí hace muchísimo tiempo, pues eh porque no tenía calidad, hoy en día sí, con lo cual he de decirte que efectivamente... Eh, ...se obtienen mejores resultados... ...y se minimizan errores... ...claro, y, y por supuesto nos acercamos... ...a la pureza del, del sonido... ...yo no quiero saber qué pasa dentro de 50 años... ...pero cuando yo ya no esté aquí... ...pero bueno... Eh, ...a lo mejor, no sé, desde... Eh, ...otro sitio... Eh, ...no sé, modulo algún mensaje... ...en una forma especial, no tengo ni idea... ...pero indudablemente... ...indudablemente que esto nos acerca... Eh, a, ...a la pureza del sonido... ¿no? ...y cuanto más puro es el sonido... ...mejores resultados tenemos, es evidente... ...y por supuesto, por otro lado... ...pues también eh, vamos a discriminar errores... Y por, ...y por la otra parte... ...la otra pregunta que hacías, me encanta me apasiona y precisamente os he enviado una psicofonía que forma parte de eso. Sí, esto. vamos a escuchar algunas eh, eh, sí. por, de las que nos has mandado que forman parte de esta actualización no fenomenológica pero sí tecnológica un poco. Exacto, de... exacto, claro, exacto. porque el fenómeno es el mismo pero eh, cada vez se utiliza una tecnología mejor para poder eh, discernir. Pero antes una cuestión. Sí. Eh, tú llevas eh, muchísimos años investigando, experimentando y buscando psicofonías decenas de años. ¿sabes cuántas has conseguido ya? Pues mira, yo tengo eh, la verdad es que no te lo puedo, no te lo puedo decir, pero tengo las tengo en fichas, yo por cada psicofonía Eh, me abro una ficha, me abro y tengo 74.000 fichas. Con lo cual, eh, eh, eh, todas estas, por, por ejemplo, yo cuando escribí el, el gran libro de las psicofonías, eh, que fue el último que escribí, bueno, pues lo hice, eh, eh, eh, utilicé estadísticas basándome en 5.000 experimentos controlados. Controlado significa una carga de dos minutos, eh, totalmente en silencio perfecto, en silencio sepulcral, donde realmente se está experimentando con un método atención no científicos, pero sí para científico que se asemeja al método científico de investigación, pero aplicado a la paraciencia. ¿no? Y bueno, pues te puedo decir que son resultados eh bajo esos 5000 experimentos, con lo cual sí que tengo muchas. Ya lo creo, ya lo creo, tengo muchísimas, pero claro, eh, yo por ejemplo, eh mañana por mañana me voy eh, a a a grabar, a experimentar en un sitio, pero es que ayer estuve en otro sitio y no para de crecer mi archivo, ya no sé dónde claro. las voy a meter, pero <risa> Bueno, una de las cosas que también los tiempos actuales han conseguido es que se minimiza el tamaño de las cosas y pues, es eh, eh, entra mucho en poco espacio una de las cosas, eh, las psicofonías eh, pueden tener muchos orígenes eh, pero una de las cosas que parecen tener las psicofonías es que registran algo así como ecos del pasado eh, voces eh. o fenómenos o hechos que ocurrieron un tiempo pasado y que se quedan ahí eh, en el éter y que las psicofonías parecen acceder a ellas Belchite Es uno de esos lugares, ¿no?, en donde Yo... existió un combate, combates terribles en la guerra civil, y eso dejó una carga energética terrible, y esa carga parece que está ahí, pasando como una cinta, y cuando alguien acciona la grabadora se graba, ¿no?, Yo, yo te, te, voy a decir una cosa y aprovecho para responder la pregunta de, de Silvia que, que es súper interesante, fíjate. Eh, eh, en el canal, yo tengo un pequeño canalito muy, muy humilde, que se llama en eh, Youtube, que se llama Aventura del Misterio. Bueno, pues ahí subí un vídeo hace muy poquito hablando precisamente de Belchite. Y hablaba eh, sobre las teorías de Edward Witten. ¿Por qué? Edward Witten, ¿quién es? Es el sucesor de Albert Einstein, para que nos hagamos una pequeña idea. El descubridor y unificador de las teorías cuánticas y de las cinco hipótesis de las supercuerdas, donde habla de, la, de las membranas cuánticas y de los multiversos. Esto significa que es muy probable que estemos en conexión con otras realidades de otras dimensiones. Atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro cuando tú te vas a ver año 1986, Carlos Boddanich, que en radio heraldo <coughs> graba eh, unas eh, o sea, obtiene unas grabaciones de las que yo critico, eh yo personalmente tengo muy buena amistad con Carlos bueno y yo en aquel momento dije esto no son psicofonías esto pero que no porque una psicofonía es tiempo real donde hay una interacción. Pero en el año 1999 yo me voy a Belchite eh, en compañía con, con mis compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y allí a las dos de la mañana grabamos un picado de un avión soltando una bomba. Y entonces yo dije, ay madre mía, pero es que, es que. Eh, hace dos meses me invita el ayuntamiento a ir a dar una charla sobre eh, bueno pues estas misteriosas voces que se graban allí, estos misteriosos registros sonoros, porque no podemos decir que son psicofonías, y bueno, pues casualmente me hospedo en una población muy bonita, preciosa, que se llama Lésera, en una casa que se llama El Ralenco. Bueno, Esta casa fue el eh, hogar el que utilizó el bando republicano Cuando eh, la batalla de Belchite La famosa batalla de Belchite que Según crónicas, algunos dicen que murieron 5.000 y otros 7.000 personas Atención, un pueblecito como Belchite Con 5.000 muertos esto, esto es brutal pero Estamos pero es lo que... hablando de una gran parte de la población Casi toda la eh, población Que se hizo claro. la imagen actual De Belchite, eh, del Belchite viejo Porque tú sabes que hay un Belchite viejo Y un Belchite ah, nuevo sí que se reconstruyó después Pero el Belchite ah, sí. viejo Quedó absolutamente des destruido en la guerra sí. civil, es eh, un pueblo, un lugar fantasmal, eh, es un, un auténtico fantasmal. testigo vivo de lo que las guerras pueden, eh, bueno, la imagen que nos pueden dar, ¿no? es terrible. Totalmente. Ahora han recuperado un poquito eso, ¿no? Sí, ahora han recuperado, lo han dejado, el alcalde lo ha dejado muy bien, muy, todo muy bien puesto, se pueden hacer visitas guiadas incluso, que yo recomiendo porque las guías te van contando un poco la, la historia, te meten un poco dentro, ¿no? Pero a, a mí, fíjate, Bruno, lo que me pasa allí. Estoy con varios investigadores del grupo TCI España, del grupo de Granada y me quedo sorprendido cuando volvemos de Belchite de grabar psicofonías, no se obtiene nada, insisto. Bueno, sí, alguna psicofonía, pero de baja calidad. Y cuando llegamos a nuestro lugar de hospedaje, cinco de la mañana yo eh monto allí equipos vamos a hacer un par de grabaciones y mm, me quedo asombrado, nos quedamos todos asombrados cuando de repente, cuando yo pregunto eh, sobre una bodega en la que el propio propietario de la casa nos cuenta que había sido utilizada para esconder gente en tiempos de guerra Pues se escucha como una mano lanzar una granada y una explosión en toda regla. Estamos hablando de un pueblecito que no tiene ni panadería. Eh, bueno, es decir, eh, tiene muy poquitos habitantes. No hay nadie. Hay silencio sepulcral y más a las cinco de la mañana. Esa explosión, con una grabación controlada de dos minutos... ¿Cómo pudo ser? Y eso fue, insistimos, en Lecera, ¿no? Eh, a ladito, a siete kilómetros de Belchap. A siete, a siete kilómetros en Lecera, concretamente en la Casa del Ralinco, ¿no? Y pues, estando allí, pues grabamos eso. Yo me llevé las manos a la cabeza porque dije, otra vez me ha pasado esto. si pues, sí, la... ¿Sí te parece, vamos a escucharla y después seguimos hablando. Escuchamos ¿Vale? esa grabación, esa grabación tremenda. Un momento que ocurre ahora, pero parece grabar algo que ocurrió y que sucedió a finales de 10 años de 30 ahí, en Belchita, en Lejera exactamente ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra Escuchamos otra vez. Es un momento espectacular, un momento impresionante. Escuchamos esa grabación, entre comillas, psicofónica. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra. La verdad, Pedro, es que es espectacular e impresionante ese sonido Perfectamente identificable con lo que pudo ocurrir entonces La llegada, el bombardeo por parte de un avión Una bomba, una explosión que se escucha en esa grabación Cuando estás preguntando tú una serie de cosas Y esa explosión parece que se, es la manifestación y lo que ocurre Y lo que tienes como respuesta Claro, pero fíjate, Bruno Fíjate, fijaos, Bruno y Silvia, uh -huh. sobre todo por lo que me estaba preguntando Silvia antes, ¿de dónde ha salido esto? Porque cuando estamos hablando de una psicofonía, sabemos perfectamente que existe una transformación del sonido ambiente. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Pero de dónde ha salido esto? Pleno silencio sepulcral. Una grabación de dos minutos en una casa eh, donde no había nada ni nadie. Estábamos todos tranquilamente relajados ¿Y de dónde salió esto? Para mí, para mí, cuando estamos hablando de las teorías cuánticas, de las teorías de los universos paralelos, de los multiversos, es indudable que esto ha tenido que ser un acceso desde ese otro lado. Vamos, no tengo ni la menor duda. Bueno, y, y tú es que tienes, no sé, al, algún carné especial, porque el otro día, te lo digo, te lo digo, el otro día eh, coincidí con Salvador La Roca, que también sé que en algunos momentos pues él Hombre, te ha acompañado, ya visitado diferentes amigo. sitios. Tenemos, y, tenemos un grupo de investigación que es Misterios S.A., se ¿eh? que es, no se pasa. Eso es, y, y entonces me comentaba, dice, mira, yo... Puedo creer, no creer, puedo ver, puedo no ver, dice, pero lo único que te puedo decir, dice, es que Pedro Amorós, yo no sé qué tiene, pero a lo mejor te tiras durante mucho tiempo y no escuchas absolutamente nada. Llega él y es como que tienes más facilidad para hablar. <risa> ¿Es, Por eso es, que... han de seguido, enseguida o, o besas a la fuerza psicofónica. Por eso te digo que debes de tener ahí un carné de amigos porque tú, fíjate, decías estamos allí los dos grupos, los tres grupos in situ en el, en el lugar donde la batalla y nada. Y de repente te vas tú allí tan tranquilito a la bodega a las cinco de la mañana cuando estás ahí como en plan amiguetes y te sale esto. Bueno, yo eh, de verdad que no lo sé. Salva, yo lo quiero muchísimo es, es un querido amigo y de verdad que, que no sé, pero Es verdad que hay personas que tienen, no lo sé, yo no creo que sea una persona especial, pero sí es verdad también que experimento mucho, me gusta grabar mucho, soy muy minucioso, demasiado metodista... Eh, o mejor dicho, metódico claro claro ya me lo imagino y entonces bueno eh, yo que sé eh, me gusta mucho las cositas eh, una detrás de otra y todo en su punto soy muy meticuloso demasiado sí. a veces en exceso seguramente eso explica el hecho yo recuerdo hace muchos años que me ponía a hacer psicofonías hacia la técnica bien, todo, todo bien y no había forma de conseguir absolutamente nada hasta que me aburrí tú precisamente formas parte de lo contrario seguramente eh, yo mi impaciencia eh, me llevaba a no ser metódico y la paciencia, el esperar el ser tenaz eh, tiene mucho que ver con el conseguir esas eh, grabaciones más que con las características de la persona que las intenta conseguir ¿no? Yo creo que el esfuerzo es importante, pero fíjate, eh, yo eh, tardé tres meses en grabar mi primera psicofonía, ¿eh? Eh, tardé tres meses, o sea, que que no no no fue llegar y besar el santo, yo recuerdo que cuando yo estuve en, en conversación con con Sinesio de Arnel, con mi querido Sinesio, que ya nos dejó, que bueno, eh, estuve trabajando mucho con él fue compañero mío de investigación y, y yo recuerdo que yo le decía yo, Diego mis pruebas están saliendo absolutamente nulas no tengo resultados eh, no, porque tal, porque tal bueno, en fin, eh, pero bueno un buen día grabé como una como un sonido extraño en mitad de un camino pero en la montaña, así os lo digo y a partir de aquel entonces bueno empecé a darme cuenta un poco del matiz psicofónico, ¿no? empecé a adaptarme un poco mi oído, mi, mi comprensión a, a la interpretación psicofónica, yo creo que, y eso y el trabajo, por supuesto, diario, por supuesto. En la grabación, en la anterior que hemos escuchado, se escucha una explosión, algo que sucede en Lecera, siete 7 kilómetros de Belchite, sí. pero en esta ocasión aparecen voces que dicen algo así como, Jesús, dame tus hijos, ¿no? Sí, sí, bueno, esto esto se grabó en un museo, en el Museo de Artes y Oficios de José María Román Amat, en una pequeña ciudad muy bonita de Alicante que se llama Monóvar. A mí me invitan ahí a, a ir porque <coughs> decían que tienen un, un carro que se mueve y, y, y demás, ¿no?, que tenía como una fenomenología, por diréis. <coughs> claro, yo voy para allá y me encuentro, y bueno, pues una situación increíble en un lugar con Con objetos que tenían hasta algunos de dos mil años y otros de trescientos años, no pero era antiquísimo dos o tres plantas de museo y aquello fue impresionante eh lo que ocurre también lo podéis ver en el canal aventura del misterio que, que yo tengo un pequeño un pequeño recorte de lo que ocurrió allí yo estaba estaba en un momento dado eh junto con mis compañeros de investigación. Pasa eh, Cristian yo una, una, una amiga, compañera de investigación, pasa al lado del de libro del señor José María Román y eh, mientras Copérnico García, bueno, pues eh, el investigador y querido amigo también Copérnico García, bueno, pues en un momento dado estaba haciendo un directo. Justo en ese instante el libro se queda vertical, vertical, abierto vertical y luego se cierra solo. Nos quedamos, y está grabado, se puede observar, ¿eh? nos quedamos absolutamente perplejos. Bueno, a condición de esto, vamos allí, investigamos el tema, y nos aparece una voz espeluznante en un proceso de grabación. Al, al final de esta psicofonía se escucha eh, una voz de uno de nuestros compañeros decir ya me ha entrado ¿no? el sonido. <coughs> bueno, pues en ese momento, aparece una voz que dice, Jesús, dame tus hijos, pero con una voz que de verdad la vais a escuchar. Pues eh, la vamos a oír en este momento, esa voz eh, extraña que dice, Jesús, dame tus hijos. Rementra. No, Rementra. No, no me voy yo a tomar nada con esta voz. ¿eh? Es que eh, tiene, un, tiene una voz. Eh horrible, ¿no? O sea, yo el, cuando la, la escuché, mmm, bueno, pues eh, de, de eso que me pongo los auriculares para verificar que lo que estaba escuchando estaba en las frecuencias correctas y me quité los auriculares de golpe. O sea, se me pusieron todos los pelos de punta y os lo juro, como los tengo ahora. Eh, porque recuerdo ese momento, recuerdo esa situación. Jesús, dame tus hijos con una voz así gutural. Eh, no sabíamos realmente ni quién fue ni nada pero cuando se la pusimos a los propietarios familiares de, del señor eh, José María Román Eh, bueno, eh, algunos de ellos se le llegaron los ojos de lágrimas ¿eh? es que en algunas ocasiones eh, esas voces que se graban se pueden atribuir a personas que estuvieron en su momento vivas sí ese es uno de los grandes misterios eh, de este sí. tema ¿no? eh, sí, ¿se manifiesta el muerto o el vivo hace que el muerto se manifieste o creamos eh, que se manifieste pero imita su voz en eh, de alguna forma esa grabación? Sí, señor. Yo creo que has dado, has dado en el clavo, Bruno, eh, y, es, y es así. Eh, quizá eh, el muerto podríamos decir que se manifiesta y el vivo también hace que se manifieste. ¿no? Vale, no, no podemos aseverar que sean los difuntos los que se estén comunicando desde ese otro lado. Yo me inclino más, fíjate, yo me inclino más eh, a pensar que estamos rozando una pequeña puerta con otra dimensión. Yo me inclino más a pensar que el más allá se está acercando en determinadas ocasiones a nosotros y que muy fugazmente a veces conecta. Y cuando conecta es cuando grabamos estas psicofonías. Ojo, no os llevéis a engaño. Para conseguir psicofonías de esta calidad hay que trabajar mucho, hay que experimentar mucho. A lo mejor entre cuatro o cinco mil grabaciones te sale una así, ¿eh? O sea... Eh, con, con todo el contenido. Y estamos hablando de psicofonías microfónicas, porque a través del de sistema transradiocomunicación, que se utiliza un radioreceptor en una frecuencia muerta, en una frecuencia de caída, en una cresta de caída, bueno, pues se obtienen mensajes un poquito más largos, con más carga filosófica, incluso con más comunicación. Pero claro, escuchar esto de un sonido, de un micrófono y un grabador, eh, la verdad es que es alucinante. ¿Has llegado en algún momento a mantener algún tipo de conversación, pregunta-respuesta con alguna de estas voces parafónicas? Pues mira, esto es una de las facetas pendientes que nos quedó a Sinés Daniel y a mí. Cuando estuvimos trabajando al unísono ¿no? hace ya muchos años, eh, él en Barcelona y yo en Alicante, y bueno, pues eh, ahí estuvimos trabajando. Solamente en una ocasión, solamente en una ocasión, he podido llegar a tener un pequeño diálogo. Y estamos hablando de palabras, de varias palabras. ¿no? La psicofonía más eh, larga que yo tengo pues puede durar aproximadamente unos 15 veinte 20 segundos, eh, que aún así ya es mucho, ¿no? que son unos rugidos enormes que tengo eh, bueno, que no se sabe bien de dónde vienen ¿no? pero recuerdo otra en la que sí que hay un diálogo eh, yo mm, estaba mm, tra, insisto, eh, tras radio ¿eh? estaba experimentando con tras radio y mm, estaba, bueno, pues eso que estás relajado con los pies encima de la mesa y dices bueno, hay alguien aquí y de, re, de repente aparece una voz que dice, libre Y claro, eh, yo digo, estaba Bea conmigo, mi mujer, y y, y yo digo, coño ha dicho libre. ¿Puedes puedes repetirlo? Y la misma voz me dice, "Okay." Y vuelve a repetirlo, o sea, eh, es algo, eh, es, es un diálogo realmente. Fíjate, es cortito, pero a mí ya es lo suficientemente importante como para que eh, a mí me cree una base, ¿no? Y la base realmente sea eh, que sí que puede haber un diálogo, sí que hay algo inteligente, sí que hay algo que te responden co coherentemente a las preguntas que planteas. Esas son las eh, voces eh, psicofónicas porque en ocasiones esas voces se eh, parecen de alguna forma conversar con el experimentador. Claro, eh, muchas veces, eh, pero no solamente eso. Eh, eh, muchas veces porque me... en ocasiones responde, pero es que en ocasiones hay un tipo de grabaciones eh, de este estilo o de esta familia, que son las voces en directas, en donde se produce una comunicación un tú a tú con esa voz del más allá. Aunque se cuelan una conversación que estás teniendo, incluso a veces, ¿no? Claro, eh, fíjate, mira, eh, eh, psicofonías hay de tres tipos, microfónicas, tras radio y voces directas. Eh, las voces directas sí es verdad que están un poquito en entredicho, ¿por qué?, Porque no siempre, ¿eh? no siempre, pero muchas veces puede entrar una radio costera, eh, es decir, una embarcación, puede entrar un radioaficionado, puede entrar eh, un, eh, cualquier sistema de interferencia. E incluso locutores de radio, en el momento que están radiando sus programas, pues eh, hay eh, eh, programas de escáneres de barrido y demás que te producen esto. Bueno, o sea hay que que ya... yo puedo ser una voz psicofónica. Bueno, no en, mejor. en realidad ya lo es y no lo sabe claro. Yo soy Ay. una voz de esas ¿eh? y, y, y hasta ahora no me veía cuando a tanto repetir el mismo mensaje, tanto repetir, pues era eso. ¿no? Ahora, ahora dirán lo siguiente, ahora lo entiendo todo? No, pero que, que realmente, realmente esto, las voces directas hay que, yo he tenido en algunas ocasiones, por supuesto, y hay que contrastarlas mucho, saber en qué frecuencia estás trabajando, todo esto, pero sí, Bruno, sí, eh, eh, se utilizan estos sistemas y te pues, tenemos el caso de Barcelo Bachi o de anabela Cardoso que tiene resultados muy muy interesantes en en cuanto a voz directa ¿no? y eh, aunque el error eh, es humano y estamos todos todos los investigadores expuestos a, a, a tener errores en el, en el campo de las voces directas, ¿no? yo también trabajo mucho con el tema de las voces directas pero claro eh, eh, una voz directa al fin y al cabo utiliza un sistema eh, de recepción de radio normalmente, porque eh, a no ser que salga de una forma esporádica y entonces ya eh, estaría relacionado con lo paranormal, pues en unos altavoces sin estar conectados a nada, por ejemplo o un sistema de, de, de De amplificación de un tocadiscos que no está funcionando, por ejemplo, utilizan esos pequeños canales eh, para poder comunicarse con nosotros. Lo hacen a nivel electromagnético, esto sí que lo sabemos, y es por ello por lo que nosotros, eh, muchas veces los investigadores, nos equipamos con aparatos de detección electromagnética con el fin de detectar cuál es la presencia que está cerca de nosotros, ¿no? Pedro Ambrós en Las Rosas Ventos. Eh, Pedro es uno de los grandes investigadores del mundo de la parapsicología. Es un amigo y es una persona que conoce muchísimo y que ha conseguido más de 70.000 grabaciones de este estilo. Pedro, ha sido un placer estar contigo, charlar, conversar, escuchar eh, tus opiniones y escuchar también tus grabaciones, ¿eh? <risa> muchas gracias bruno muchas gracias silvia es eh, el placer es para mí un honor en este maravilloso programa que tanta historia tiene y por supuesto que a todos a todos nos inquieta cada vez que aparece mucho el honor a ser nuestro gracias Pedro gracias chicos